esperándome, he aprendido a encontrarme, a hacer de tripas corazón, a no callarme, a adaptarme a donde llegaba noche de eh, llegó es... de Ouso Tarrock y Razoioren eh, eh, Edicio berriba, Berribat Asteko Prest. Eh, hola, estamos para empezar una nueva edición de Ouso Tarrock. Hoy hemos venido desde Onguitori Irala. Estamos aquí con Ibrahima Hola. hola. Con eh Simplis. Hola y con Saliu. Hola. Eh, hoy mismo, pues venimos de una reunión que acabamos de tener en Nermua, una reunión donde nos vamos juntando eh, los proyectos eh, alternativos de acogida, eh, promovidos pues por Ronguietorri y por otra gente también. Eh, estamos ahí, nos juntamos gente de Rigorriaga, de Busturialde, de Severio, de Bacchio de Sornoza y aquí también desde Irala, pues queremos aportar también nuestro granito eh, con nuestro proyecto de acogida. Una de las preguntas que surgió en la mesa cuando ya estábamos compartiendo eh, unas tortillas, unas sardinas y un poco de vino es ¿qué está ocurriendo en muchos de los países africanos de los que están llegando ahora mucha gente joven? ¿Qué está ocurriendo en En, eh, y hoy es a lo que vamos a intentar responder, en particular, qué está ocurriendo en Camerún y qué está ocurriendo en Guinea. Hola, nos vamos, a, vamos a empezar acercándonos a Guinea, un pequeño país. Aquí se habla de una, dos, de tres guineas. Hoy nos acercamos a Guinea con Acre y vamos poco a poco a, a intentar hacernos una idea eh, de dónde está situado, cuáles son los idiomas que se hablan, las riquezas del país, de qué vive la gente y poco a poco llegaremos también a la situación política, a esa situación política, económica o social, la que hace que cada vez la gente joven no vea otra alternativa que salir del país. Sí. Eh, vamos a dar primero la palabra a Ibrahima. Hola, Ibrahima. Hola. Eh, ¿Nos puedes eh, situar un poquito Guinea? Sí. La Guinea eh, es una ciudad en África del Oeste. Eh, tenemos una población de 15 a 17 millones de habitantes réparti en quatre grandes régions naturelles et ces quatre grandes régions naturelles aussi sont réparties ethniquement avant eh, está situado en África del Oeste, tiene entre 15 y 17 millones de habitantes y sobre todo son cuatro grandes regiones. En cada cual hay es una separación geográfica, pero también una separación entre etnias. Sí. Eh, on dirait ça euh la la la végétation nous avons la forêt tropicale et la forêt savanienne euh la forêt savane la savane si sí, que tamiens sont des climats très différents nous tenons un la la selva más tropical et sí. la autre qui est más zona de sabana sí. tamiens nous avons aussi un guinée deux deux religions l'islam qui el cristianismo que, eh, que es minoritario El islam es mayoritario el cristianismo minoritario Sí. También hay muchos idiomas, varios idiomas y varias etnias. Sí, pero o un poco a grandes rasgos las las características de, de Guinea. ¿Y qué es lo que se produce, por ejemplo, en Guinea? Nous avons aussi au niveau de la production nous produisons du riz, un peu de riz euh du maïs, MPGI, ça se cultive aussi au niveau de la Bascotte, ça mm -hmm. se arroz, maíz. Sí, si. de pomme de terre aussi, au Y patatas. Sí. Si. les principales cultures qu'on son las principales culturas? Si. Y à niveau de les ethnies, cuáles serían un poco las principales etnias, idiomas? Les principales ethnies qui sont qui, ont, qui sont qui sont plus uh, de majorité en Guinée ce sont la les premiers ce sont les Soussou qui, qui sont majoritaires au niveau de la ba, Basse Côte. Et eh, hacia la costa, digamos la, la etnia majoritaire son sí, ce sont les Soussou. Si, c'est au niveau de la Basse Côte. La Moyenne Guinée ce sont le Peul. On parle le en medio del país tenemos a los Peul que hablan Pular, sí. que sois es la etnia a la que pertenecéis eh, los dos, ¿verdad? Sí, sí. Eh salió e Ibrahima, que sí. aquí vemos mucho por Bilbao, vemos circular mucha gente Pul. Sí, sí. En la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a de langues que existe en Côte d'Ivoire parce que nous avons le Malinké, nous avons des autochtones qui sont venus du Mali qui parlent le Dioula et le Bambara aussi. Y en el norte estaría como más mezclado entre Malinke, Yula y Bambara. Sí. Algunas eh, más eh, población que han vivido desde Mali. Sí, sí. El Guinéo forestier aussi donc on parle ici plusieurs langues. Avons le Landouma, le Kissi, le gergé, y, y en a plusieurs quand même. Mais la langue la plus, que un la langue de la forêt, celui Guerzé. El Guerzé que sería ya el idioma que se habla ya dentro de, del bosque, digamos. Sí. Y vosotros, por ejemplo, nos podéis comentar un poco más sobre la cultura a la que vosotros pertenecéis, la cultura Apul. La cultura Peul quand même nous avons plusieurs euh, choses, par exemple, au niveau de ce qu'on appelle euh, le nomade. Ça c'est une culture quand même qui qui dit beaucoup Pearl, sí. origen, la Peul era un pueblo nómada que se dedicaba sobre todo a la a la a la crianza de animales, ¿eh? De Sí. Se de vacas? Sí, si, un une activité qui est très très ancienne, qui aussi qui devient une tradition ici qui est très ancienne pour le pour le peuple. Era la, tradic la tradición antigua, o sea que Antonio en África pues era la gente que estaban con, con sus rebaños, con sus con si. sus animales atravesando el país. Si. Eh, no, ya conenco, no. Y que también se dedican mucho al comercio, ¿no? Al comercio también sí. Si. Par exemple de, le le peuple de la Guinée et oh. le peuple de la des autres des autres pays soit le Mali et autre là nous avons une petite différence entre nous le peuple de la Guinée sont plusieurs fois basés au niveau du commerce par rapport au peuple du Mali ou du qui sont plusieurs fois au niveau de l'élevage qui acquis en Guinée los pueblo hacer más comercio también es de superar que es otro pueblo más que es un pueblo sin estado digamos ¿no? es un pueblo Que, o sea, hay apple en Guinea, sí, también en, en Mali, Mali, en Níger, Burkina, Burkina Faso, sí, niger, eh, niger Senegal, eh, Mauritania, Mauritania eh, todo en Africa, en y casi en toda África. Es un pueblo que como también ha sido nombrado, pues está muy repartido entre muchos países de, del oeste de África. semmo alla radio sommario mo la amore mo guardiamo amore be tagine tagine la mamma tagine but we found mo amore da fa tagine tagine da fa quando sono meri numara fa ninula ninano be tagine da fa si Amour t'a now Wa ma Munyo diranjun diranjude mai elunboye welele yolele awa munyo diranjun diranjude mai elunboye si c'est une collection de santé guinéenne qui avait santé lorsque les crises se sont survenues Guinée Conakry Eh, estamos escuchando lo que pues, sería como canción protesta, cuando surgió la crisis en Guinea, pues muchos cantantes eh, tenían como varias canciones que hablan de esa realidad. Porque había, un, decir, había una, una crisis entre el puro y el malenque, hasta que se empezó a una guerra étnica, pero que no podía ocurrir. Ils lamentaient n'an toutes les populations, tous les grands personnalités, se sont relevés les santés, les hommes politiques, la société civile, ils ont fait c est, c est que Eso fue una crisis que surgió sobre todo entre dos etnias que eran los Peul y Malinké y en la sociedad civil, todo el mundo se ha movilizado y de ahí sale esa, esa canción. Si, fruit, la que la música pues contribuye mucho a si. al saludo Don't be right to never find in len fair en vei eh wa mane mona fa fe funi kolo la bibi jinu like nembori funi ale na fi boma mona furi aye obunisa fi lo ma ongo tie Eh, bueno, pues eh, aquí estamos, eh, Ongi Torri Irala, en el programa Oso Kideok. Eh, estamos compartiendo y hablando, sobre todo centrándonos en dos países, que son eh, Camerún y Guinea Conakry. Hemos escuchado a Ibrahima, nos ha ido presentando a grandes rasgos eh Guinea con Acri, también tenemos a Salu, a quien vamos a, a pedir que nos complete un poquito esa información sobre Guinea. Voilà. Mais quand même au pays là nous on de problèmes affaire des ethnies. Et donc Sala Nos está comentando pues que hay muchos problemas entre las etnias parce es que quand tu n'es pas dans le pays là tu sais pas mais quand tu es dedans, tu vas comprendre il y a beaucoup de problèmes Que desde fuera es difícil imaginarlo pero una vez que estás dentro pues, vives entre muchos problemas Par exemple peux souffrir depuis euh tant de ton père tes enfants tu vas a grandir tu fais commerce et jour au matin tu ton boutique ils ont ou bien quelqu'un il va être agressé il y a pas a Donc il est comptoir de Lausanne et de de, de, de, de moins dans dans notre pays. Porque claro, tú pues creces y pues, tal, a lo mejor estás ahí pues, trabajando, haciendo comercio y un día te encuentras con que el comercio que tú has montado ahí con la familia y tal, pues lo han quemado. Donc, o que pues también que, hay agresiones, pues que, eso te, se refiere un poco a las agresiones hacia la gente Peul, ¿no? justamente, que pertenece a tu etnia. Sí, ¿no? oui, oui, es Peul, porque es la Peul que es más rica en Guinea actual. Los Peul, como ha explicado antes ibrahim es gente que se dedicaba mucho a la crianza y también pues al comercio, y entonces eso despierta mucho, mucho celo, de alguna forma, también es un pueblo que está repartido entre varios estados, y es una situación que muchas veces hace que sus pueblos sean... ...más, más eh, objetos de persecución. Yo creo que los grandes comerciantes en Guinea actualmente... ...todos han ido a Senegal, Togo, Benin, para todo... ...donde vas a ir a un salario normal, vas a ir a la barra esté. en Guinea no vas a Y por eso muchos de los comerciantes, Peul, pues han tenido que exiliarse... ...están en Togo, están en malí están en Senegal... ...pues porque en su propio país no han podido... ...no pueden seguir viviendo y desarrollando su comercio de Boku Luang Isor. Sinong si Angina ya beaucoup c'est on dit c'est la sartode de l'Afrique. Mais c'est la sartode de l'Afrique. C'est la sartode de l'Afrique. Que sino por lo demás lo pues gouvernement... un país donde hay mucho lo suelen llamar lo jatodol el castillo de agua, porque mm. hay una to, todo crece, es una, genera, una una naturaleza muy generosa, todo crece, se podría producir de todo, pero con esos problemas así que la gente se va mal le gouvernement il travaille pas il n'aime pas quitter au pouvoir aussi il donne le gens qui doit travailler il reste comme ça notre terre ter notre centre travaille il il aime le le guinai que non et tampoco una buena política agrícola pues se deja que la tierra no se aproveche y entonces el país no, no produce euh eh, sí. añadir algo un poco sobre las razones que hacen que tanta gente joven salga del país Ouais, c'est ça seulement moi je veux dire. Je apprécierais ici. Moi je voudrais juste réagir sur euh, l'affaire de l'ethnie. Ça quand même c'est un problème. aujourd'hui que, que tu ne peux pas parler en Guinée. Même au niveau international, tu peux pas débattre ces questions aujourd'hui. Et pourtant, ce sont des problèmes qui sont réels en Guinée aujourd'hui. Que hoy eh, aujourd en día pues en Guinea son de las que no puedes hablar incluso a nivel internacional, tampoco puedes hablar, son problemas reales, pero no se puede comentar. Si. Oui parce que es no? si, es si. est dangereux, non? C'est est dangereux. C'est c'est une question qui est très très tabou aujourd'hui en Guinée. C'est si. que de ça on so... ne no se parle, on ne peut pas parler. Il y a beaucoup dans dans dans maison a beaucoup zang, y a bandits qui viennent ou, ou, ou le zone en internet ya tú que el gobierno también y tiene gente del gobierno que pueden de repente llegar a tu casa que te quieren matar y los jóvenes están organizados hay pues eh, movimientos sociales o sindicatos sí, o sí. gente organizada que intenta si efect paro por Quand même ça fait au moins quelques années depuis 2010 j'ai fait un constat au niveau des jeunes en Guinée quand même qui sont beaucoup intéressés au niveau de la politique au niveau des activités socio ce qui se passe réellement au niveau du pays. Que cada vez la gente joven s'intéressa más por la política surtout desde 2010 et cada vez hay más participation. Sí. quand c'est une évolution que moi j'ai beaucoup constaté par exemple même nous dans différents quartiers dans notre quartier on avait beaucoup d'associations de jeunes qui étaient là juste pour parler pour pouvoir canaliser certains jeunes s'il y a que souvent les ne sont pas informés à certaines choses souvent y a des débordements donc il fallait quand avec, uh, la jeunesse qui est là le barrio dont dont je vivais pues eh, había muchas asociaciones para canalizar un poco esa, esas frustraciones ces ganas de changer de los jóvenes que les iban dando orientations quand hay Algune manifestation ou algo pues para que evitar euh puisse que ocurriesen euh si sí. parler, dénoncer et faire face aussi Hablar, denunciar y también enfrentar. Faire face aussi à certains groupes soi-disant qui se réclament de force de l'ordre de la mm -hmm. police ou de la gendarmerie, si par exemple les se sont terminées la nuit, c'est-à-dire la nuit, ils que c'est le nettoyage de la rue. Et quand ils sont dans la rue, ils dans les quartiers. Il essaie de tirer des barrrières, toute la nuit tiré des barrières, il rend dans des maisons, il tout, il brûle qui sont au niveau des routes, des boutiques, des magasins, il brûle tout. Donc ça aussi c'était, c'est a mobilisé tout le jeune à maintenant écoutez nous allons faire force d'opposition, pas une force violent, mais quand même une force pour pouvoir contrer certaines choses que c'était. Et ocurre que después de la manifestación, hay gente que se infiltran en los barrios pretendiendo que son servicio de limpieza pero están ahí, entran en las casas y hostigan y molestan a la gente. Y entonces todo todo eso que es esta que es esta que está pasando ha obligado y ha hecho que los jóvenes se movilizan y buscan alguna alternativa. C'est la paix Quand j'aime l'Afrique Le Afrika c'est Ismaël Lo, il vient du Sénégal, c'est un chanteur qui se beaucoup aussi impliqué au niveau du développement de l'Afrique quand même. C'est un todas habrá estre reconocida un cantante senegalés muy conocido y como estaba diciendo Ibrahima también muy implicado en todo movimiento panafricanista. Bueno, aquí estamos, seguimos, eh, Ousokidea, Ongi Torri Irala, estamos aquí eh, presentando la, eh, nuestros nuevos vecinos que viven aquí en Irala, que a lo mejor nos cruzamos, iba a decir en el metro, pero todavía nos falta el metro, nos cruzamos en la acera nos vemos a veces en la cola del comedor, en la plaza Zabalburu, no nos conocemos y bueno, hoy tenemos oportunidad de acercarnos a la realidad de dos países africanos Ibrahima y Saliu nos han comentado un poco la situación de Guinea con Acre y ahora tenemos a Simplice que nos va a presentar Camerún Hola Simplice Bueno, no sé si quieres presentarnos primero a grandes rasgos eh, las características de Camerún uh, Camerún es un país que está en Centro de África estamos en Centro de África Y tenemos un poco de todo, como todos los países de África. ¿Qué es lo que más eh, cultiváis, por ejemplo? Eh, cultivamos eh, maíz, eh, cacahuete, eh, cacao sí, cacao y café. Uh -huh. sí, hacemos también azúcar. ¿Azúcar? Sí, hay azúcar. ¿Y entonces qué pasa con esas riquezas que produce el suelo de Senegal? ¿Dónde van? Bueno... Lo que pasa, lo, lo que hay, lo que, el resuelto del de suelo, hay oro, hay orgánico, hay picoles. hay un poco de todo. Uh -huh, es sí, un país tenemos, muy, rico, sí, ¿no? es muy rico, ¿no? Tanto sí. en el subsuelo sí. como en la parte agrícola, sí, ¿no? Sí, sí, sí, tenemos también pescado y tenemos bosque tropical. Bosque tropical y, y claro, tenéis costa también. Sí, sí, uh -huh. sí, porque está a la frontera de Camarón, Congo, uh -huh. sí. ¿Y qué pasa con los jóvenes de Camerún? Que mucha gente, o la mayor parte de la gente, mucha gente piensa a emigrar, ¿no? Hasta ahora a lo mejor la gente se lleva sobre todo a Francia, pero ahora cada vez más la gente llega también por aquí. Sí, es un problema que todo, todo el mundo lo sabe, ¿eh? que todos los presidentes de África son, son los dictadores y, y no quieren ir al poder. Y cuando es así, no puede cambiar nunca. La situación de de de de países como todos en África. Me eh, tengo un presidente que tiene ya 36 años de eh, 36 años de, de gobierno y no quiere eh, cuando protesta la gente y eh, manda a los militares y a la para matar a la gente que está protestando. Eh, sí. y en, eh, en tu caso es una represión hacia todo el mundo o más centrada en la población joven o en alguna etnia en particular? ¿O todo el mundo sabe? ¿Se va? ¿O qué está ocurriendo? ¿Sobre quién recae sobre todo la represión? Eh, la represión... Vale. Por eso es un poco... Es un, poco... un poco de todo, de ¿no? Todo, sí. Uh -huh. sí, es un poco de todo. ¿Y, y a, ni a nivel, por ejemplo, de cultura y de, de idiomas? Hay muchas culturas sí, diferentes también. Sí, hay muchas también. culturas. Tenemos uh, eh, eh, 250 idiomas. Sí, 250. Tenemos 250 y, y a mi país hablas francés e inglés. Uh -huh. 80% francés, inglés 20%. ¿Y en tu caso, por ejemplo, cuál es tu idioma materno? Eh, so, si, soy bameriquí. Soy bameriquí y mi idioma hablo vagantí. Eh, Uh -huh. sí, ¿Y nos puedes eh, saludar en ese idioma? Sí, cuando dice Andiku, cuando, eh, cuando digo Andiku, puede decir a Mubuo. Cuando, cuando dice hola, dice hola, ¿cómo estás? Bien. hoy pues ya que estamos con nuestra clase de idiomas, nos vamos a, a pedir también a Ibrahima y a Salyu, si nos podéis saludar en, en Pular, que que, que son salutaciones según el nivel de la persona no sí. mm -hmm. sí. bueno pues nos vamos a quedar con esa pequeña lección de idiomas mientras eh, escuchamos un poco de, de música pues para que las palabras se nos vayan asentando sí. No, no. And it's over, Babel and it's over. Emmanuel government is taking over. Bobo taking over, Ertona. Emmanuel government is taking over. See Babel and surrender, Martina come. And ban the them and bring them gun. Bobo that in the dungeon where you're at a fireball. Slow Vatican and we beat the Ketejom. Death of it, death of it, just to move it down. Likewise, the fall of is a safe solution. And it's over. Baba bablananito oba, mi the Detona, y mani güela con pa 23 kilo jova. Ese se la hacía eso chat in the Django one time. Magos are on the Django only light up. Y mani güela so tall in the Django over. She man a chat in my stone and fire and it over. Habla nanito over. Y mani güela con pa 23 kilo jova. Papo de kilo jova. Detona. Y mani güela con pa 23 kilo jova. Se va pela densa rendaba tina con. And pande Te tengo, popotazo te me donche way a la firebomb. Slow Vatican when we beat they get the jump. Te fu피 da we just daboo feed down. Likewise if and have the same so this out and it over. Abla na di toba, iba mi we la copa ve te qui no hoba. Popoteki no hoba, etola. Emmanuel, the government is taking over Cause I say, I'm not sinning kings, it's not them things us But boy, you say, Mofi, come run them white house Come hit them white house, in a red gold and green Send a message Ghana, Europe to the Pope and the Queen And it's over, my plan, and it's over Emmanuel, the government is taking over Papa, taking over, E. Hey, Tona Emmanuel, the government is taking over morgen heute na nie people god Eh, bueno, seguimos en Nausokideak, aquí, Onguito Rirala, y, bueno, estábamos fuera de los micrófonos teniendo una charla política también. Eh, bueno, hemos hablado, hemos hablado de Guinea, hemos hablado de Camerún, eh, también ahí influye un poco, eh, podemos hablar de más cosas que están detrás de los conflictos, ¿no? Sí. En relación con las problemáticas que se hacen hoy en África, tenemos también un problema que se llama la francia l'ingérence de la France au niveau des politiques africaines. Et bien nous tenons que parler ici de l'ingérence de la ex-puissance coloniale de, ex colonial de France. Si. Mm. Aujourd'hui la France, c'est dire s'implique au niveau des politiques africaines. Nous sommes dépendants de la, de dire, la France exige au présidence africain, au niveau économique, au niveau pouvoir, au niveau politique dans tous les domaines. C'est pour cela aujourd'hui tous les problèmes qui se créent en Afrique, les présidents Tanto que la Francia no les ha apoyado, no pueden permanecer en el poder. Supuestamente, la Francia... La Francia, hoy en día, parece mentira, pero sí todavía tiene mucho que ver eh, con las decisiones que toman los presidentes de turno eh, en África, pues tanto a nivel eh, social, política y, y económico también. Sí, sí. ¿Simple? Eh, quería decir algo. Porque los guineos, los guineos eh, ecuatorianos cuando llega así eh, se siente muy bien como en su país cuando llegamos en Francia no es lo mismo cuando no, no es muy que, que cuando llega aquí la reina de Guinea, eh, ecuatorial porque la, la Guinea Ecuador, cuando llega así son bien crezado porque hablas primero hablas primero casiano y la integración es más fácil uh -huh. en nuestros ojos hablamos francés cuando llegamos aquí no es fácil para nuestros ojos y Mucha gente prefiere se se, va, se prefiere ir en Francia como hablas francés, muy bien y cuando llegamos ahí no estamos gritando muy bien como como como como, como hay la, la, la gente de Guinea con eh, ecuatorial Claro, o sea, aquí en Bilbao los las primeras personas africanas que todos hemos eh, o habéis conocido aquí eran la gente de Guinea, de, de Guinea e, Ecuatorial, ecuatorial sí. ¿no? que que hablan castellano que sí, habla que, castellano, que, que sí. antes de la potencia colonial era España entonces claro es más complicado llegar aquí a un país donde sin hablar pues ni el castellano ni la izquierda y bueno pues es sí, es un poco difícil eh, que cuando llegan así son más son más integrados que nosotros eh, ten, tenéis más rápido el pasaporte de aquí en España y cuando llegamos en Francia no tenemos eh, ninguna papel de un, de un año para, para circular a la calle. Uh -huh. Para tenemos tenemos miedo para la molestación de la policía. Porque cuando la policía que no tienes ningún papel, es un problema con la... Sí, es un problema constante, ¿no? La sí. falta de papeles, el que pasa a la policía, que va a pasar. Volviendo un poquito al tema de la injerencia francesa, ¿no? También estabas comentando, Francia ingiere pero tampoco es el único problema, ¿no? Sí, sí. La como camis... se los problèmes au niveau de la France aussi au niveau de ces sociétés les grandes sociétés françaises qui sont impliquées en Afrique qui font de pression au niveau des secteurs acteurs politiques qui les financent politiquement après qu'ils accèdent au pouvoir et ils sont rammucés par des okay, es que aquí están las grandes sociedades eh, francesques que están ahí instaladas en eh, bueno, en este caso en Guinea y estas sociedades pues tienen mucho que ver con las decisiones políticas políticas y económicas que se toman ¿no? Sí. Ça si. aussi si, que j'ai à dire uh, au niveau de la jeunesse africaine euh il faut que toute la jeunesse prenne une une nouvelle conscience face aux défis que l'Afrique attend. Que también decías así fuera de micrófono y claro, no podemos siempre pensar que todo, todo el mal viene de, de, la, de Francia, pero también es importante que la juventud tome conciencia y haga frente a los nuevos desafíos, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando tome conciencia es un problema, porque cuando tome conciencia y, y se va a la calle para manifestar para hacer manifestación para eso, y el, el presidente de África manda a la, la, la, la, la policía, los militares para matar a gente. Cuando hacemos manifestación, ah, para decir que lo que está pasando no está bien, no, no gustamos esta ¿sí o no? Sí, no gustamos esta Mais on va l'avoir un problème que nous aujourd'hui en Afrique nous rencontrons beaucoup surtout au niveau de l'immigration si si tous tous les immigrants aujourd'hui si nous focalisons si nous si disons que nous n'allons pas affronter le pouvoir qui change en Afrique à chaque fois qu'il a un problème et es que toute la jeunesse est de fuir et venir et que nous savons que nous trouvons ici franchement c'est l'un des plus grands pères de l'immigration que fait face Afrique que en Afrique Que est-ce es important de ce qui est superando Ibrahim ¿no? claro, si que hay un problema, es un desafío al que tenemos que hacer frente los jóvenes de Guinea o de África en general y lo que hacemos es salir del país, venir con la inmigración, pues es una gran pérdida para el país no que está perdiendo a, a la juventud, a lo mejor a la gente también más dinámica y con más eh, capacidad pues para intentar cambiar las cosas en su país. Sí, sí moi c'est-à-dire j'appelle pas une quand même à une manifestation un réveil de la conscience de la jeunesse africaine que llamó a la gente pues a lo mejor no que sea una revolución pero que que sea pues un despertar un despertar de la conciencia de la gente joven y de sus ancients de cambiar las cosas vamos a dejar un poco de música para que esas todas esas ideas las vayamos reflexionando Mayare ma lo musula kasekele Ah musulu sakele Yo godo nahe Akele mayare ma lo musula katole Ah musulu toyale O godo nahe Yeniki waso wadi tiele sabuyuma a Ça se bouge ici. Si c'est Salif du Mali. C'est un centre aussi qui se beaucoup de d'être même de... vrai. Eh, Et Salif de, Mali, un cantante también que ha hecho mucho pues para romper un los prejuicios que existe hacia la gente albinos en África. Boyela malike bole sénégalado catriru moro tototot faccio ah mamma sera denna denara catriru moro tototot faccio ah mamma sera denna denara Irola ou, kideo que el programa de Irola que da voz a los colectivos sociales de Irala. Hoy estamos Onguitorri Irala hablando de la realidad de dos países africanos que hemos elegido, que son guinea conacri y también Camerún. Eh, vamos casi terminando, entonces, bueno, vamos a mi última pregunta. Eh, va a ser un poco qué es lo que... Cuando habéis llegado a Europa, bueno, en este caso a la península ibérica, que es lo que os ha sorprendido? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención al poner el pie aquí en suelo ibérico? Eh, ¿Quién quiere empezar? Eh, eh, primero, para mí, la ciudad Bonito Primero... primero. La ciudad bonito y Eso lo decía porque antes le hemos dicho que había que decirlo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La ciudad bonito Me ha gustado. Esta amable con la gente también. Pues uh -huh. La sí. primera impresión, ¿no? Eh, pero, llegar a sí, una ciudad bonita. Sí, sí uh -huh. bonita. Y con la gente muy amable. Como aquí en, en País Vasco. Uh -huh. si sí, aquí en País Vasco. Con la gente en un Estoy con ellos. Y... Me está muy bien. Mm -hmm. Sí. Eh cuando estaba cuando estaba en mi país pensaba que cuando cuando llegaba aquí eh dinero que está en suelo. <risa> <risa> pensaba así. <risa> sí, sí, pensaba que va a estar así que cuando llegamos tenemos dinero que está en suelo que vamos solo a correr para para mi país. <risa> eh es, es lo contrario, no es lo que pensaba. Es lo contrario, hay que trabajar, buscar su dinero, como en mi país. el, el que me gusta aquí, tenemos, hay la justicia aquí en Europa, no es como en África. Aquí ahí, ahí hay justicia, ahí en África no hay. Sí. Pero la situación es mucho más dura de lo que tú pensabas, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, Ibrahima, ¿primeras impresiones? Sí moi c'est première impression que j'ai quand je suis rentré en Europe euh la question de sécurité là, deux, ou trois, ou un coup de fusil ça... sí, ma... que lo primero que le impressiona es sensación de seguridad estar dos o tres días sin oír ningún ruido de de fusil de arma de fuego sí. si Au niveau ici qu'on parle droit droit que donc, en Neroposy on parle beaucoup des droits de, droit de l'homme mais franchement aussi il y a beaucoup d'insuffisance des droits de, droit de l'homme ici à Nerop surtout les gens qui n'ont pas légalement qui ne sont pas legal, Dice que bueno, también aquí se habla mucho de derechos humanos pero tampoco se cumple para todas y todos menos en el caso de la gente que no tiene documentación Donc avant moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup beaucoup frappé surtout ce qui si je vois ce qui se passe au niveau de de la Méditerranée pour faire sauver des vies, et, et, et de barrer les ONG et qu'elles de sauver des vies. pourtant ce droit international, le droit sí, sí, que il ¿no? eh, ONG que, <coughs> que lanzan embarcaciones para ir a salvar vidas en el Mediterráneo et que les gouvernements intentent pararlo. Eh, algo que solamente atenerse al derecho marítimo pues de salvar las personas que se ahogan, ¿no? Cómo puede ser que no les dejemos hacer eh, que de les dejemos ir a salvar vidas. Euh enfin encore, donc je remercie ONG Touris euh depuis que je suis revenu de la France, depuis que je suis en France, euh j'ai plus envie aujourd'hui de faire beaucoup surtout au de vue pour mon pays, pour mon continent et pour mon peuple dice que bueno, desde que está aquí, agradece a Ungui Torri y que el hecho de estar aquí también hace que se siente siente mucho más motivación pues para hacer algo para su pueblo, para su país y para el continente. Sí. ¿salió primeras impresiones europeas? Bueno, porque tú has viajado mucho también. Dice entre entre África y Europa, "C'est comme le paradis avec l'enfer." qu'entre Afrique Europa surias como comparar, comparar el paraíso el paraíso con el infierno Si tu si tu en Afrique tu penses que quand tu rentres c'est facile mais il y a beaucoup différence entre Afrique et Europe Que dice que claro cuando estás en tú piensas que solo entras aquí en Europa en suelo europeo y esto es fácil pero no es así Normal quand tu rentres vas ouvrir tout le monde que avant que si tu n'as pas bon accolement Tu vas souffrir beaucoup. Mais souffrir comme manière c'est que tu souffres en Afrique, c'est pas la même. Il y a beaucoup différent. Dice que claro, entras de aquí, pones el pie en suelo europeo, vas a sufrir, vas a sufrir mucho pues porque los primeros días no tienes nada y no conoces nada, pero no es la misma forma de sufrir que sufrir en África. Et si si tu n'a pas de Que si no creas problemas, los problemas no te van a atacar. Pero en África... Si en África, si te marchas como así, alguien que viene a Grecia, no hay seguridad. En África, el mayor nombre en África no hay seguridad. Que en África no hay seguridad. Sé que Luis le ha dicho, que si no hay seguridad, que si no es fácil, que alguien que quiera tirar, que sea, se acudirá mucho. Porque en África, même la nuit même flambeau par exemple en Guinée pour flambeau c'est interdit que aquí también puedes pasar vivir aquí un año o dos años no vas, a entrar, no vas a escuchar ningún ruido de arma de fuego mientras ahí en Guinea lo puedes escuchar en cualquier momento sé que solamente mon dernier mot le avec le population de Espagne nakalo aider lo le bigran qui qui veut rester ici nakalo aider À l'école, à formation, c'est un peu de temps, deux ans, trois ans. Tout ce eh, qui est difficile, ça va passer. Okay. Tu va venir un seul jour, tu vas dit tu vas gagner quelque chose. For, forcer, tu vas rester pendant longtemps, avant que tu gagnes quelque chose. Mais premier, d'abord, c'est pour accueillir les gens normales. Accueillir les gens, il dort bien, il va à l'école, ils font formation. Et l'ultimo serait para pedir al gobierno y a las instituciones que pues que se ayude a las personas migrantes cuando llegan, que necesitan alojamiento y un tiempo para poder formarse, porque efectivamente no es nada más venir y enseguida puedes empezar a trabajar. Vamos a necesitar un año, dos años, tres años para formarnos y después ya poder eh, trabajar y aportar. Cuando se hace así es importante, porque hay muchos niños que viven a la escuela y que aceptan el trabajo mais en affaire que diva faire formation sans diplôme quand tu avènes à un reposit toi tu as chauffeur ou venté mécanicien première question on veut ton diplôme c'est ça et veut te demander pourquoi faire que y pasa diva faire porque fer... la gente venimos si tenemos experiencia de trabajar a lo mejor somos, hemos trabajado de mecánicos de troffer pero llegas aquí quieres trabajar de eso y te dicen pero dónde <coughs> tienes el diploma este si no hay diploma no puedes trabajar vamos a dejar un último una última reseña de música y a la enseguida nos vamos despidiendo. Ahora los artistas como yo vine a Uyusundur, como yo vine a Senegal, yo impliqué a los P.E.J.Bus, cuando yo me llamo impliqué a FIMU y a FIMU, a FIMU y a HACU, que son muy importantes, y me trajo a los desarrolladores de la capital. Y creí que la Banc. Voy a traducir del Wolof, estábamos escuchando a uh, un, un artista sí. muy implicado funds, en sí. Senegal age. y en el desarrollo musical y cultural de su país. Tu raciste fou, qui seconds away, just as long as I stay. Yeah. Eh, bueno, estamos comentando sobre la canción Al parecer mi tradición del boló ha sido un poco incompleta. Entonces si nos puedes eh, completar un poquito la información sobre esa canción de Youssou N'Dour. C'est sí, non, par que j'ai dit, c'est une personne qui est très très impliquée au niveau euh de la lutte pour l'excision des jeunes filles au Sénégal. Et elle est aussi impliquée au niveau de la lutte pour les enfants donc qui sont qui son, ils sont obligés à étudier le coran pas du notre mère en forme d'esclavage parce que c est, c est, il les regroupe dans un lieu on les enferme là chaque matin ils vont qu'il mandé quelque chose ils reviennent ils donnent ça au chef spirituel là aussi il s'est se implicado mucho en la lucha contra la excisión femenina y también ahí denuncia la condición de muchos niños niños sobre bien. todo que van a la escuela a la escuela coránica, pero como una forma casi de, de esclavitud, ¿no? Que están ahí estudiando, luego tienen que ir a, a pedir comida y están ahí pues en esas condiciones, ¿no? sí, sí, sí, Y con esta canción de Yusundur, pues ha llegado el momento de, de irnos despidiendo, pues alguna última palabra y un saludo. Eh, vamos a pedir a nuestros invitados que nos puedan despedir cada uno pues en su idioma materno. Eh salud Y ¿Nos vas a despedir en Pular? Sí, pues no, no. no, no pero... hablo de Pular normal, es mi lengua. El médico me va a ayudar a que me vayan a saber. Cuando el Pular me vayan a saber, me atacó. Cuando me vayan a hablar, cuando me de Guinea, yo me vayan a hablar de Afriqueño. Yo no me vayan a osada problem biske problem no no goddo se ta problem fo mena wodi problem ji go ko be tededi horeba problem ma mardawo no di problem ji di marda kono non wodi gadi goddi go ko anda bitatadi e yona dun dun sitay tun a dabbali dun do gowata awowata famde kono adno waowata yarde fi bizga ese si vima no no no, no satia watawuru den del ko foke Esta era la despedida de Salu en Pular no se sé si nos puedes hacer un pequeño resumen eh, en en eh, francés o en castellano Okay donc en Afrique nous on, on est venu ici pour chercher notre avenir puisque il y a certains à faire des problèmes quand il y a des problèmes chaque chaque personne va cercer problème puisque il y a différents problèmes puisque que, bueno, aquí hemos venido cada uno a construir nuestra vida a buscar nuestra vida y aquí no No tenemos que meternos en problemas porque hay algunos problemas que, que tú puedes evitar. Tú puedes decidir que no te metes en ello. Porque hay que piensa que los migrantes que vienen son para ganar la Europa. O bien, para cambiar la vida de Europa. O bien, para hablar de los que son malos en Europa. ¿No pasa es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? j'aime là bas puisque en autre pays parce moi j'aime guinée parce que tous les guiné Mali Côte d'Ivoire Burkina c'est je connais je connais pas Sénégal je connais pas Mali je connais pas là bah j'ai entendu si quelqu'un s'est arrivé en Guinée là j'ai dit c'est dans mon pays normalement si quelqu'un qui doit arriver dans mon pays là il va me trouver dans ça parce que j'ai là-bas je connais j'ai grandi ça qui me fait mal en Guinée quand on parle affaire de Guinée No le Edini como Jalo, de Etiopie. Dice bueno? que sí, eh, que la gente desde fuera piensa que hemos venido aquí para para estropear Europa, pero nosotros venimos aquí a hacer nuestra vida y que para él pues sigue lo más importante es lo que lo que ocurre también en, en Guinea y las sus ganas de construir también ahí en Guinea. Eh Sí, si, para mí digamos aquí para para mí he llegado aquí para compartir la cultura africana con la cultura con la europeos. Sí, si, para mí es para compartir, para saber también cómo se pasa la cultura europea y yo también para compartir mi cultura con con con la supios. Sí. Si. Ibrahima? Il avait pas de le mais juste quelque chose que j'avais que j'avais au niveau des mouvements féministes africains ça quand même aussi c'est une très bonne opportunité au niveau de l'Afrique aujourd'hui en tout cas moi ça me plaît ça m'a donné quand même un sentiment de progrès au niveau de l'Afrique aujourd'hui il y a des mouvements féministes qui commencent à progresser les femmes commencent à prendre la parole au niveau des instances Sí, una de las cosas que no hemos hablado claro, que es, que le da mucha esperanza es ver también el ojo del movimiento feminista, también en África cada vez son más las mujeres que toman la palabra y que están presentes en muchos ámbitos creo que Giselle ya nos está haciendo señales que no nos pasemos mucho y bueno pues con eso nos no, despedimos sí, en mi idioma voy a hablar un poco así E, eh, malabte Association Guitur e Usabeing, malan, la asociación Guitur para nuestro apoyo rapoyo ke go diante vuestro trabajo. Sí. Gracias. Con esas sabias palabras, agur eta aurrengo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 He querido ser un nómada y vivir del viaje Ahora sé cuánto pese a cargar con tu equipaje No dejo que los demás pongan sus condiciones Mientras al trapo del negocio no hay negociaciones Aunque vivamos pared con pared, tu mundo es tan distinto El mío nace y muere en los paisajes que no pinto Que siga siendo el mismo Si sí me ha pasado de todo Y cada día parecía un siglo Dicen joder no es pa' tanto Hacen rap de vez en cuando Si me marcas me adelanto Te cojo la espalda y marco Uno más de tantos ¿Cuántos más siento se lo hago rápido lento Por mí que no pase el tiempo No hay que forzar esto Sale solo si Chile Dar razones bostos Sobre la tarima un killer como más triples que Reggie Miller Rey, Rey, Ale saben apuntar bien, como Bin de Calendarios ni horarios, sin tele ni diarios. Vivo sin brújula, con todos estos corsarios. Sin nomina, ni salarios sigo jugando en el patio. No paro hasta que mis fuerzas vacío. Aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo. No hacemos abdominales, solo hacemos tribillo. Pulamos por Salamanca, Cadizquillo. Salgo barato como en Canarias los cigarrillos. ¡Vamos!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 Temas las primeras canciones, pero no puedo anclarme en el pasado, tengo maratones gigantes para seguir con esto. Mi música se ocupa, no la sacarás de la fiuda nunca. Esto está dedicado a toda la gente que nos quiere. La vida puede terminar, la música no muere. Idiubate que mouse corri. tu hacer pena. Mereció la pena, por romate retenengo en honor. Maratona sadani roco.